¿Está dividida la luna? Sí, de ser todas mitades como un milagro del profeta. Sin embargo, los politeístas no se creían.